Cuando la vaca vacina tiene la ubre grande Y la mujer que me domina tiene que consolarme Yo tengo una mulata, sí señor Yo tengo una mulata, sí señor Que me da los besitos a montón Que me da los besitos a montón Sí, y siento que me b r i n c a e l corazón. Y siento que me b r i n c a e l corazón. Y me dice enseguida: No me tira la ñapa. Y me dice enseguida: No me tira la ñapa. Si yo meto la pata, me c r e c e la barriga. Si yo meto la pata, me c r e c e la barriga. Mi papá, si no te m a t a s te c a e d toda la familia y mi papá. パパ、きのうめまて、だめだにゃぱ、ねぐら、い、ぷらーて、きのう、ぱぱ、きのうめまて。 もう大丈夫よ。 ダメなやパー、e l えが、いって prometo、 ¡Gracias!